e s t e r e o s MX presenta Latidos en Armonía. Conducido por Betty Sam, Marilu Ekiwa y Eli R. Art. Una charla entre amigas. Análisis, opinión, debate de temas y situaciones de la vida. Un programa pleno de feminidad. Uno, d o やっている人間。 Hola amigos, muy buenos días, bienvenidos a este, a este programa Latidos en Armonía. Yo soy Betty Sam. Como saben, yo estoy en el puerto de Veracruz y transmitiendo para el mundo a través de Estereboces o MX. Gracias por acompañarnos en este miércoles, donde traemos un programa súper interesante con dos invitadas que, bueno, decidieron venir aquí y compartirnos su historia. Y creo que hoy va a ser un muy, muy, muy buen programa. Y la verdad, estoy bastante contenta. Y están aquí mis latidos hermosos. Eli, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo están, chicas? ¿Cómo están nuestras invitadas especiales del día de hoy? Muy bien. Seguramente, estamos, muy bien. seguramente todos muy bien. Marilu,、Gracias. buenos días. Hola, buenos días. Ay, pues yo estoy muy contenta, este, Betty. Este, primero, pues porque estamos aquí, ¿verdad? Como、uh -huh. siempre platicando. Pero además creo que este tema va a ayudar mucho, mucho, mucho a otras mujeres que por ahí tenemos esa duda. Y bueno, con invitadas de lujo, Betty. Sí, la verdad es que si vieron nuestra publicidad del programa de hoy, que seguramente sí, por eso están aquí, o están aquí porque ya les gusta el programa y entran, hablemos de lo que hablemos y eso se los agradecemos en el alma. Hoy vamos a hablar de las cirugías plásticas, pero vamos a hablar de las cirugías plásticas desde el punto de vista humano, desde el punto de vista del paciente, digamos, del, del ser humano que decide cambiar algo en su cuerpo, aumentarse, quitarse, ponerse, arreglarse, lo que sea, por las razones que sea, pero lo decide. No desde el punto de vista médico. Eh, porque aquí lo que queremos nosotros tocar, y ustedes saben que Latidos en Armonía, aunque、eh, a veces、eh, tenemos especialistas, casi siempre lo que nosotros tratamos de traerles a ustedes es el lado humano de, de cualquier situación, ¿no? Y entonces en este caso tenemos a dos Dos mujeres que decidieron y aceptaron la invitación a venir y compartirnos su experiencia en el mundo de las cirugías pláticas. Este es un tema bien interesante porque hay muchas personas en el mundo que a lo mejor tienen la inquietud de hacerse algún tipo de cirugía y no se deciden, no se animan. Igual, hasta tienen el dinero. Dije, conozco una gran mayoría de personas que se las quieren hacer, pero no tienen el dinero para hacerlo y entonces, aunque estén reanimadas, no pueden. Pero también hay personas que tienen la capacidad económica de hacerlo, pero no se deciden. Porque hay muchos miedos, hay mucha m a l información, hay muchas, pues muchos este, mitos, tabús, mitos, tabús de, pero sobre todo el miedo, ¿no? Porque lamentablemente también, como en todo, existen muchos charlatanes y si tienes、eh, la, la desgracia de caer en manos de uno, pues sí puede ser algo bastante complicado. Pero también puedes caer en manos de un excelente cirujano plástico que te haga un maravilloso trabajo y s e r la persona más feliz del mundo, ¿no? Entonces, Oye, bueno,、si、mandé. Pero, bueno, quiero, quiero comentarles a todos que yo no me hice una cirugía plástica, pero me hice una vechoctomía hace unos. ¿Es la vechoctomía? Cuando te lo usan en la carita. Ajá, ¿Te quitaste los、mí? cachetes? Sí, Betty, pero te voy a decir、ah. algo. Eso me lo hice hace muchos años,、uh -huh. pero a mí no me fue tan bien. O sea, yo sí, cuando me vi en el espejo después de que se me bajó t o d o e s e h i n c h a z ó n horrible de, de la cara que yo parecía Kiko, ¿verdad?、Uh -huh. Este, cuando ya h a s e cuenta que me veía muy perfilada muy bonita y lo que sea, pero me duró seis meses porque mi genética, pues no era como. O sea, como tú eres cachetona, a a Que aunque no quieras, eres cachetona. Sí, así que. e cu, cu! cu. Pues sí, ni modo. Ya sé, ya sé. Cachetona no, no serás, m a r i l u Ya s o、okay. no、quería comentarlo y era una catarsis para mí. No, está <risa> bien, está bien. Pero bueno, ni modo, m a r i l u cachetona serás eternamente. Entonces, sí, o sea, y hay, hay, hay muchos mitos, hay muchas、eh, cuestiones que la gente no sabe. Entonces, bueno, aquí tenemos a dos mujeres bellas que decidieron hacerse una. Un procedimiento, una cirugía plástica, ya ellas nos explicarán qué se hicieron, por qué. A mí me gustaría que, aprender de ellas, qué fue lo que las llevó a hacerlo, cuáles fueron las razones,、eh, cómo fue el resultado, cómo, les, o sea, cómo la pasaron, si cayeron en buenas manos, si cayeron en manos no muy recomendables. Ellas nos van a contar la historia. Tenemos aquí a Luna. Hola Luna, buenos días. Hola Fabi, buenos días, gusto saludarte. Hola, Gracias. Y, y tenemos a Jessica también. Hola, ¿qué tal? Buenos días, un gusto saludarlas. Bien, pues、eh, bueno, aquí chicas,、eh, nosotras, ahora sí que nosotras vamos a preguntar y ustedes nos van a contestar. Y nosotras, un fin bastante metichonas. <risa> Y bastante preguntoras.、Sí. Casi no nos gusta. Y este, porque sí, bueno, Marilu ya dijo que ella se quiso quitar los cachetes, pero la naturaleza no se lo permitió. Yo la verdad es que nunca me he hecho nada. Y no sé, tú, Eli, ¿alguna vez has hecho algo? Nunca, nunca, alguna vez pensé, dije, ay, me voy a hacer un abdómino, no, y me voy a, a hacer levantamiento de senos. Una me falta la economía. Y la otra, fíjate que estoy muy contenta con mi cuerpo, con mi anatomía. Entonces, creo que lo único que me falta es aplicarme un poquito al ejercicio, nada más. ¿No? Yo voy a decir algo que poca gente me cree, pero si yo tuviera dinero para hacer una cirugía,、Ajá. yo me quitaría un poco de senos.、Sí. Y、muy、yo bien me, bien.、Si、me lo pasas, Betty, porque yo sí <risa> pienso. <risa> yo sí <risa> pienso. Eh, ¿Qué te falta? En algún momento hacerme una cirugía de senos, yo les voy a explicar porque yo nací con poco, la verdad, ¿no? Mi para mí era muy frustrante. Déjenme contarles r á p i d a s i m o una anécdota para poder dejar hablar a nuestras invitadas el día de hoy. Cuando yo tenía como 16 años, y además yo siempre he sido muy delgada, bueno, gordita primero, ya han s a l i d e mi historia, pero cuando empecé con lo de la bulimia, pues yo me volví súper delgada, ¿no? Y entonces hacía también un montón de ejercicios, pero yo me dedicaba a dar clases de baile. Entonces me ponía topsitos, pero hace mucho no habían tantos tops deportivos, ¿no? Y tampoco、uh -huh. mi presupuesto, siendo yo adolescente, pues no me alcanzaba. Entonces yo compraba de esos topsitos muy delgados este,、uh -huh. y me los ponía sin nada, pues, ¿no? pues, s Entonces a mí se me ocurrió una vez una grandiosa idea de ir a un evento y ponerme papel higiénico para rellenarme aquello, ¿no? Ajá. Y entonces、Ajá. yo empezo i a bailar y todo, y pum, se me sale mi relleno por allá. ¿Cómo crees, Vanilu? ú、sí, Se le acaba de salir su relleno.、Ah. Todo el papel tirado por ahí. ¿no? Sí. Ay, v a n i l ú Salió por ahí, entonces, como que eso, créanme, me, me causó como cierta frustración. Digo, pero、no、por eso, eso son、no、los push-ups, Marilu. Sí. sí, pero en ese entonces no existían, Betty. No, entonces,、cara. la verdad que, este, ahora pues ya, y aparte que ya he subido unos gritos también de peso, no estoy tan flaca como antes, ahora ya estoy más enterita, pero sigo, sigo sintiendo como que me hace falta por ahí ese.、Eh, Pues esa, esa parte femenina que de repente sí nos gusta n los chicos. Quieres poner un escote y pues, ¿cuál? No, no hay nada, ¿no? Bueno, pero es que hay escotes、sí. maravillosos que tú sí te puedes poner y yo no. Exactamente. Sí, no. o sea, déjenme、sí. que les cuente de esta parte por acá.、Eh, no es la verdad, no es presunción, no es por dar la la desear a nadie, pero tengo mucho, ¿no? O sea, la naturaleza me dotó con. Abundancia, fue bastante generosa conmigo, pero créanme, chicas, que es bastante molesto.、Eh, duele la espalda, pesan, porque sí pesan, y luego más con el paso de los años que la naturaleza y la gravedad hace su chamba, pesan, y, y, y no hay nada más maravilloso para mí al final del día que quitarme el brasier, porque mi brasier. Es tanto lo que tiene que sostener que tiene que estar muy apretado, ¿no? Porque si no,、uh -huh. entonces sería casi casi lo mismo que si no trajera. Entonces,、eh, realmente sí es incómodo. Yo conozco una persona que se hizo una reducción de senos y tenía más que yo. O sea, yo soy copa D, de dedo. Y este, esta persona era copa E, creo. Doble D, ¿no? Doble D, creo. No sé, o sea. Doble D. Es, decía un amigo que.、Yo、eso no sé, no sé a s a s Era talla chica, mediana, grande, extra grande y oh my god. O sea, ¿Ah? sí、decía un amigo. Bueno, pues esta chica era talla oh my god. Y este, y sí, bueno, ella, la verdad es que fue muy feliz después de hacerse la cirugía porque ella ya estaba teniendo problemas serios de espalda porque pesan. O sea, la verdad es que pesan. No me no. quejo para nada de, mi, de mis pompas, es así e s t á n b i e n no hay bronca, también tengo bastante, pero eso no hay bronca, porque esas no pesan, pero los senos sí、uh -huh. pesan, sí pesan y sí te pueden ocasionar problemas. En... Darle, a nivel de columna. Sí, a nivel de columna, entonces sí, yo si pudiera, sí me quitaría un poquito, no mucho, porque sí, o sea, el escotazo acá se ve bien n ¿no? i c pero también existen <risa> aquellos escotes hasta la cintura, ¿no? Esos vestidos que son completamente en B hasta la cintura, que a una persona con mucho gusto le cuesta contenerlas, ¿no? Dentro、sí. de esos escotes. Si no salen a respirar,、sí. Betty. ¿Eh? <risa> si no tienen que salir a respirar. Sí, sí. Justamente, <risa> justamente todo esto、eh, me hace recordar y me, y me da como una satisfacción porque recuerdo que yo padecía eso. O sea, yo padecía. Eh, todo lo que hice, b e t t o sea, el dolor de la espalda.、Eh, me sentía incómoda porque justamente el, el, di lactancia dos años y medio y mis senos pues, se hicieron cosas horribles, ¿no? Entonces, a mí me hicieron una mastopexia dentro de las cirugías que me,、eh, me he realizado. Y, o sea, no saben lo maravilloso que ahora, después con los escotes, o sea, siento como una libertad. O sea, ya no es, ya h a e d o e s t a d o sin brasier. Increíble, es una sensación de tranquilidad, de libertad y de relajación. Yo、sí、te lo recomiendo,、era? Betty. ¿Qué talla yo era、es? yo era doble d o sea, eras oh my god, pero, <risa> pero me, talla, quitaron,、oh、my god. me quitaron dos tallas. O sea, yo quedé en, en C. Ah, no, pues es así como Ay, que perfecto, lo normal. O sea, no, yo, soy, normal. yo soy C después de tres hijos. No, jamás recuperé lo que es la talla de la espalda. Eso fue lo único que no recuperé. Y la verdad es que e soy t feliz con mi talla, ¿no? No, no la uso... talla C está bien. La talla C, yo creo que es sí, así como no, que la idea l No uso ¿no? escotes ni playera sin bra. Tengo que usar bra después de la lactancia. Claro. Pero la verdad es que estoy feliz. No me operaría. ¿no? Pero, por e r p e o por ejemplo, tú puedes ser talla C, que es la talla ideal y todo, pero pues con el tiempo la gravedad va h a c i e n d o su chamba. Sí, y、no. se te van cayendo, y entonces a lo mejor nada más un levantamiento, no, no, no, este, no aumentarte,、diferente. simplemente este, reacomodarlas, ¿no? Porque pues, sí, o sea, ya por ejemplo, después de cierta edad ya no puedes andar sin brasier porque está frío el piso, ¿no? <risa> lo voy a pensar de aquí a mi regalo de los 50 años. <risa> Ándale. Sí, no, es que esa es la cosa, o sea, yo por ejemplo, pues, yo puedo andar sin brasier, a mí me vale, ¿no? Pero no es muy estético, que digamos, porque, porque la gravedad hace su chamba, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, sí acepto que yo, mientras estoy adentro de mi casa, yo no uso brasier, porque a mí el brasier es, es algo que me molesta mucho, porque me lo tengo que poner apretado para que sostenga todo, ¿no? Para que no anden brincando de aquí para allá. Pero eso lo hago solamente para salir de mi casa. Si alguien viene a mi casa, pues me tendrá que ver sin brasier, porque no me lo voy a poner. Y yo, al contrario, Betty, yo tengo que andar sin brasier. O sea, yo sí puedo andar con el top y, y digo, no uso el top deportivo、eh, mucho, pero sí ando con un top muy ligero y, y la verdad es que yo no tengo problemas. Para eso es más, a veces he salido sin él, ¿no? O sea, y más aquí en donde vivo hace mucho calor y yo he salido sin nada, ¿no? Al, al aire, que además me encanta porque te sientes muy libre. No sientes como que no te aprieta nada. Y al usar ropa ligera, pues tampoco es que se me vea que no traigo, ¿no? Entonces creo que por、pues, el calor también ayuda que pues no se te marque que lo traes bracial, no traes gracia. o Claro. Y eso creo que ha sido una ventaja de no tener tanto gusto. Pero definitivamente a veces quisiera lucir un vestido, pues que se te note que hay, ¿no? no hay. Sí, sí, o sea, te digo, hay como que una, una, una talla ideal, ¿no? Que es la que te permite usar cierto tipo de escotes, que es la que te permite lucirlo, que es la que te permite a lo mejor andar de repente con cierta ropa sin brasier, o con estas este, protectores,、Pesolleras. ¿no? Ajá, o s、uh -huh. e o sea, que no son el brasier completo, para que puedas traer un escote、eh, acá muy sexy y todo, pero bueno. Pero bueno, eso es, eso es lo, que, lo que haríamos. Entonces, bueno, a ver, Luna, platícanos. Entonces, tú te hiciste una reducción de senos y me imagino que aparte te los, te los acomodaron, ¿no? Sí, efectivamente. En realidad, yo me hice un,、eh, que es un mommy makeover, que es un tratamiento completo, o sea, prácticamente es liposucción. Este, con transferencia, digo, a mí no me hicieron transferencia porque también he sido de g l ú t e o muy amplio,、uh -huh. eh, pero eh, sí lo incluía, ¿no? O sea, era la opción. Simplemente el médico me, me recomendó que no me hiciera transferencia para que mi volumen se viera un poco más estilizado y no me. Es, era lo que yo deseaba, ¿no? Ese tamaño. Uh -huh. Este, y él incluye lo que es la mastopexia, este, que es la reducción como tal de, de de, senos, o sea, literal, quitan el pezón y lo lo mueven, lo lo mueven de lugar y te quitan toda la piel que tienes en exceso. Este, dejan una, bueno, en este caso, la técnica que utilizaron fue un a ancla invertida, no se ve absolutamente nada, o sea, la cicatriz no se ve absolutamente nada. Okay. Y el pezón, o sea, obviamente salgo de la cirugía y pues estoy llena de, de, de costuras, ¿verdad? Pero、ah. posterior, o sea, digamos que a los cuatro o cinco meses, ya prácticamente había cicatrizado maravilloso. O sea, el, la cicatriz no se notaba prácticamente nada. Y aparte fue liposucción en brazos, porque mis brazos siempre han sido muy amplios. Entonces hicieron una liposucción en brazos, liposucción en piernas. Este y a b d o m i n o p l a s t í a me retiraron toda la piel del, del abdomen, este pues que quedó posterior a mi embarazo, verdad? Y aparte, porque subidas y bajadas de peso, entonces quedaba, o sea, era demasiado. En total, retiraron una piel del abdomen de dos, o sea, dos kilos entre los dos cortes que hicieron de solo el abdomen.、Eh, fue una cirugía de más o menos nueve, diez horas, casi diez horas, bueno, y fue anestesia general. Wow. ¿Y te hacen todo? O sea, ¿te hicieron todo eso el mismo día? ¿O fue un día el t o s e n o otro día la lipo, otro día? No, todo fue un solo día. O sea, entró una luna y salió otra. <risa>、eh, poco a poco a ver con la recuperación porque salí muy hinchada. O sea, moretones por todos lados. De hecho,、mmm, pues sangrado. O sea, era mucho sangrado. Eh, me colocaron un dren en el abdomen para que estuviese saliendo como que los líquidos resultantes de la, de la liposucción, porque、uh -huh. esta técnica de liposucción es con una que se llama baser, que es como una cánula que derrite primero la grasa y luego ya la, la succiona. Este, es como una técnica para tensar la piel. Y、eh, el tensado de la piel, o sea, sí se notó de inmediato, obviamente, el cambio, pero yo estaba súper hinchada. Entonces, sí fue como、eh, el tiempo de recuperación, donde me dijeron, sabes, que tu resultado final es dentro de un año, más o menos a los seis meses te das cuenta, pero al año es cuando ya ves el resultado final de la cirugía. Ahora bien,、eh, yo entré a quirófano realmente con un, o sea, yo estaba en obesidad uno Entré con 86 kilos.、Eh, el médico, este, pues realmente no, primero no me lo recomendó, ¿verdad? Pero yo insistí y, pues bueno, este, logramos llegar a un acuerdo y, y, y se dio a que sí me hiciera la cirugía. Yo estaba realmente muy ansiosa porque siempre he batallado con mi peso y yo decía, ahora ya les cuento, ¿verdad? Lo que es, lo que es de la parte de la recuperación. Pero yo pensaba y tenía en mi mente, a pesar de. De, de que me lo mencionaba el médico, o sea, no es una técnica para control de peso. Sí, si la persona que se realiza una cirugía plástica, como es una liposucción, una abdominoplastía, y no cambia、eh, como tal los hábitos y el estilo de vida, vuelve a su peso, vuelve a su estructura. Obviamente no es lo mismo, porque cuando te hacen una abdominoplastía, Retiran la célula adiposa, o sea, ya no, ya el crecimiento de las otras células ya es un poco más lento, ¿verdad? El abdomen ya no crece igual, o sea, pero aún así se puede subir de peso y puedes regresar al mismo peso que tenías antes de la cirugía. Es de, de, de lo del de lo que he tenido como experiencia, ¿verdad?、Eh, creo que ese punto que tocas es importante porque hay gente que cree que las cirugías te l a haces y ya, aunque te comas al mundo, Y、Hasta、ya、bajar. vas a quedar como Barbie, ¿no? p a Sí, el, no, y a la sí, vida. Te voy a decir que aquí la recomendación siempre va a ser que el paciente baje lo más llegado a su peso, pues casi normal, ¿no? Eso sería la manera correcta para hacer una cirugía, justamente para que valga la pena el, el tratamiento y la inversión, ¿no? Sí, he tenido yo pacientes que los mandan sus cirujanos plásticos primero a bajar, ¿no? Y. Pues algunos se apegan y a lo mejor se tardan seis meses en llegar al peso que desean, pero realmente los, los efectos se notan, ¿no? En el caso de la, pues, s q u e les hacen la, la liposucción? Pues aquí es muy importante saber que, bueno, sí quitan muchas células grasas, muchos a d i p o s i t o s pero condenados a d i p o s i t o s son rebeldes, ¿no? ¿Por qué? Porque los que quedan tienen la, la facilidad de volverse a llenar de triglicéridos, que es el, el ácido graso que predomina, y no nada más se infla la célula grasa. Esta tiene la posibilidad de duplicarse. Entonces, si tú te quedas con cierta cantidad de células grasas, empiezas a comer otra vez, como bien dicen, que la indicación es que tienes que hacer ejercicio, tienes que cuidar tu alimentación. Si no lo haces, esta célula grasa que todavía quedó ahí y que debe de haber porque tiene una función térmica y metabólica y que debe de haber, empieza a llenarse, a llenarse, a llenarse, se infla y forma nuevas células de grasa. Y si tú sigues sin cambiar tus hábitos, estas nuevas células que se formaron, pues hacen lo mismo, se llenan de grasa y otra vez se duplican. Ese es el problema. Sí, es que la cirugía plástica、sí. no es mágica, ¿no? O sea,、claro. tú también tienes que poner de tu par, t e claro. La cirugía plástica、pues、no te va a resolver todo así, tú nada más sentada en tu casa comiendo papas y chocolates, ¿no? No. Ahora viene hay algo también importante ahí que, que se resalta: es、eh, lo ideal es hacerse una liposucción. Cuando se, van,、no、sé, cuando se realiza una cirugía estética, es hacerse una liposucción completa, o sea, extremidades, abdomen, y la transferencia se hace a glúteos porque pues, son las zonas que. Socialmente se, se ven bien, ¿no? Como que gorditas, por decirlo de alguna manera, ¿no?、Sí. Eh, pero mm, mm, al momento. En el que se aumenta de peso, sí hay, una, hay un privilegio muy, muy bueno. Que las zonas a las que se les hizo la liposucción ya no aumentan del mismo tamaño. Pero ¿qué pasa? O sea, el cuerpo. Las zonas que no se hicieron con,、eh, o que no fueron tratadas con l i p o s u c c i ó n son las que aumentan y aumentan más rápido. Entonces, el cuerpo toma una forma un poco extraña. O sea, cuando es un marcaje abdominal, el marcaje abdominal dejan como, como la silueta muy definida. O、uh -huh. sea, las, las marcas literal de, de, de los cuadros abdominales. n o Entonces, crece la zona como. Como del centro de las, de las marcas que realizan. Y cuando se va engordando, entonces yo he visto este, dentro de, de los grupos de, de cirugía que se aumentan esas, esas secciones, o sea, se ven inflamadas esas secciones. Entonces se ve una deformidad en el cuerpo. Eso es lo que sucede. O sea, ya no aumentas tanto en las zonas que fueron con,、eh, como con liposucción, pero en las zonas que no. Eh, no realizaron esa técnica, entonces son las que más, m a n o s peso. O,、pues、es, es, o que, es, que, es que realmente, o sea, si tú vas a hacer una, o sea, si tú nada más te vas a hacer un aumento de senos, o sea, a lo mejor puedes no tocar nada, ¿no? De lo demás de tu cuerpo, porque lo único que te interesa es e s tener t e un poquito más de de una talla más grande, ¿no? Pero si y a como tú dices, si ya vas a tocar la parte del abdomen, al final. Pues el cuerpo, o bueno, nuestro cuerpo debería ser,、eh, ¿cómo le llamaríamos, e l、eh, a r m ó n i c o Tiene que o ser sea, armónico. Sí, o sea, si soy, que... si soy, por ejemplo, yo que soy de talla grande, imagínate cómo m e v e r í a yo si tuviera las piernas flacas. Sí, no, no, debe de haber una armonía en todo el cuerpo, y eso es lo que busca el cirujano plástico, justamente,、sí. que haya una armonía en el cuerpo. Por eso, en el caso de ella, no le recomendaron la l i p o t r a n s f e r e n c i a porque no había necesidad. Si、uh -huh. se lo hubieran hecho, como se、si、hubiera visto, y no sé si han llegado la a ver. ¿Cómo ha llegado a v Sí, no. <risa> no, no, <risa> no. no, sí, no, no, no, no. Las... Debe no, de haber、sí. una armonía. ¿Cuál es? Ajá, Debe pues, de haber una a n e n a y ya está como la Kardashian. ¿Eh? No, no, no, la Kardashian、sí. ya es una cosa exagerada. O sea, ¿Eh? ese trasero de la Kardashian, o sea, ¿realmente cabrá en los asientos de los aviones? <risa> no, tendrán los suyos, no, tienen los suyos propios. Bueno,、Pero、sí, tiene sus aviones. Es que hay veces en que, pues, el dinero mueve la gente, ¿no? Y, y tú ves ciertos casos. Que pues pagas y te hacen lo que quiere, lo que quiere el paciente, ¿no? Y sí, lamentablemente sí. se presta mucho eso la cirugía plástica y la cirugía estética. Porque、sí. cuántas artistas no hay que se ven ya exageradas por tanta cirugía. Sí, o sea,、eh, definitivamente yo creo que aquí,、eh, por lo que escucho, Luna,、eh, pues le fue bien. Uh -huh. Le fue bien, y este pero ¿cuántos casos no sabemos de, de personas a las que no les va bien y que ponen、sí. en riesgo su vida significativamente? ¿no? ¿Por n o qué? Por, por, pues o r p porque se topan con, con profesionales que a lo mejor no lo son tanto. Más bien que no. que no son profesionales, Betty. O sea, bueno, hay gente que realmente opera, que no tiene una licencia médica. Pero también hay、sí. gente que tiene la licencia y no es buena, Marilu. O sea. Realmente、eh, también hay gente que, que puede tener la licencia, que puede haber estudiado, que puede haber tenido su, su título y todo. Y sin embargo, no es bueno cuántos malos ingenieros no conoces, porque hay edificios que se caen, porque a lo mejor hay ingenieros que no los hicieron tan bien y son ingenieros, ¿no? Entonces, dentro de todo, digo, hay de todo en esta, en esta vida, hay profesionales con las credenciales. Pero no significa que tiene n las capacidades correctas, ¿no? O la experiencia. O la experiencia necesaria, porque también ahí tiene mucho que ver la experiencia. Entonces, bueno, aquí nos da a entender que a Luna, bueno, le fue bien, tuvo una persona, un, un, un profesionista profesional que la supo guiar, que la supo, inclusive ya nos comentó que no le querían hacer el, el procedimiento por el, por el sobrepeso que tenía, pero bueno, al final todo. Todo salió bien, y aunque sí es un proceso largo, porque eso también es importante que la gente lo sepa. Hacerse una cirugía no es de que hoy te operas y dentro de una semana ya a vivir la vida loca, ¿no? Estás no. como sin nada. No, no. no, aparte, la recuperación es, es dolorosa. O sea,、eh, hay que estar en ciertas posiciones para poder tolerar el dolor. Yo recuerdo que el primer día y el segundo, o sea, a mí nada más me dieron como en el paquete un día de recuperación en el hospital. Yo debía salir ese día y al siguiente empezar a hacerme drenajes linfáticos, que es lo que recomienda el médico, drenajes linfáticos. Pero yo no pude levantarme, o sea, yo no sentía mi cuerpo, no lo sentía.、Eh, de hecho,、eh, la pipí se me salía, o sea, literal, se, se, se salía, no, mi cuerpo estaba todavía anestesiado. Estuve tres días、eh, así como delicada, pero sin moverme y sin poder levantarme, prácticamente fue como un mes.、Eh, fue un corte, o sea, de un costado al otro costado con la abdominoplastía. Y tenía el DREN. El DREN es como un tubito que te conectan para que vaya saliendo como todavía la grasa. O sea, todavía por ahí sale grasa. Observas la grasa. La grasa se ve así, el aceite se ve en el tubo. Y esa, s o sea, toda s toda esa recuperación es lenta. Es lenta, s í es doloroso, este, pues emocionalmente, ¿verdad? También. El cambio,、eh, yo creo que es un impacto. Yo tardé un tiempo en aceptar mi cuerpo, porque lo veía todo cosido y decía, Dios mío, ¿qué me hice? Y poco a poco fui trabajándolo. ¿Te e s hice repetir muy, muy en algún momento? Sí, claro, sí, estaba, o sea, Yo, de momento, cuando entré, bueno, más bien cuando fui a mi valoración, yo estaba súper e m o c i o n a d a muy c o n t e n t a Un día antes de la cirugía, él, bueno, el médico es, es de Colombia, entonces él se, trasladó a, él se trasladó a México para hacer la cirugía. Y、eh, yo lo vi un día antes, prácticamente él aterrizó, ese día lo vi, me valoró, al día siguiente me operaron. A las seis de la mañana tenía que estar en el hospital. Yo no quería ir, o sea, yo no quería ir solo porque ya e s t a b apagado a y, y fue como: ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? Hice oración y de verdad que b a j é a todos los santos. Y yo dije: Tengo una niña, o sea, ¿y si la dejo y si me muero? O sea, yo tenía mucho, mucho miedo. Pero al final de todo, eh, pues eh, ya, llegué al hospital. Llegué al hospital, estaba temblando. Este, me hicieron las mediciones, tomaron las mediciones, hicieron marcas con, con un plumón. Y yo todavía ahí estaba como a punto de arrepentirme, pero pues trataba de sacar fuerza, ¿verdad? Y como de llenarme de esa ilusión y decir, no, es que después de esto, o sea, va a ser un cambio impresionante y me va a sentir mucho más, mucho más, con más confianza en mí, o sea, que era lo que yo quería, ¿no? Por algunas situaciones emocionales que había pasado, que tenía mi autoestima muy baja. Y、eh, ya entrando a Quirófano como tal,、eh, hacen una. Esterilización, desinfección, porque colocan un material、eh, en todo el cuerpo, o sea, en todo el cuerpo para poder、eh, quitar, yo creo que todas las bacterias, no sé, ¿verdad? Ahí la doctora, que es la experta, no, no sé bien por q u e es ese es el líquido, pero es para preparar todo el cuerpo, todo el、y、cuerpo. Es eso y es este, un antiséptico y, y es el que utilizan siempre en todas las cirugías, porque, como dices, hay que limpiar, hay que quitar las bacterias justamente. Pues porque se va a abrir la piel y para evitar infecciones, justamente. Ah, muy bien. Bueno, eso lo colocaron en todo el cuerpo. La verdad es que no. En la cesárea no lo, no lo noté, ¿verdad? Porque me tenían tapadita ahí aquí y aquí sí vi、Ajá. como parada. O sea, estaba yo de pie y con los brazos extendidos y me pasaban trapitos así para poder colocarme ese líquido y limpiarme. Es que en la cesárea、ya、estamos en otro rollo. Sí, fue la única experiencia que tuve que fue una cirugía y, pues, no, la verdad no lo vi, pero yo me imagino que también aplicaron ese líquido, no sé.、Uh -huh. eh, mmm, digamos que ya estando limpia, me acuestan, este, me acuestan este, pues, en la plancha y me empiezan a explicar que pues, me, van a, me van a dormir porque me van a entubar, ¿verdad? i b a a hacerse anestesia general, entonces tenían que entubarme. Y ya simplemente pensé en algo muy bonito. Eh, cerré los ojos y listo. Cuando desperté,、eh, pues estaba ya en, en,、eh, en el área de recuperación y yo temblaba, mi cuerpo temblaba involuntariamente, como un frío, un frío intenso.、Eh, y ahí estaba arrepentida, o sea, ahí yo quería que me quitaran el dolor y no se me quitaba el dolor. Y me pasaron m e d i c a m e n t o y m e d i c a m e n t o y no se me quitaba el dolor. Salgo y mi esposo me estaba esperando, pero me dice: Es que pasaron muchas horas, o sea, se fue todo el día. Ya eran prácticamente en casi diez horas que estaba en quirófano. Pensaron que pues algo malo había pasado, ¿verdad? Total, que、eh, yo seguí con dolor, mucho dolor, mucho dolor. y... Eh, yo creo que el primer, o sea, esa noche no dormí, o sea, y aparte era sangre por todos lados. Me movía para un lado y salía sangre, me movía para otro y salía sangre. Entonces, sí, la recuperación sí es bastante dolorosa. O sea, a pesar de que el médico es reconocido, este, ese, no sé si se puede mencionar el nombre del médico. Sí, sin problema, sí, yo、no. creo que sí, ¿verdad? ¿Sí? Sí, sí, sí, sí, sin problema. Ah, muy bien. El doctor es el doctor Ricardo García. Él es de, él es,、eh, de Colombia, ¿verdad? Él opera regularmente en, en Bogotá. Y fue muy paciente y todo, pero él está acostumbrado que en Colombia, pues las mujeres hacen liposucción hasta dos veces al año, ¿verdad? Entonces era como: pues, ¿te pues levantas? No, no pasa nada, levántate, ánimo, princesa. Ánimo, ánimo, <risa> este. Eh, ya, vámonos, porque mañana te tienen que hacer tu, tu drenaje linfático y, y, pues, el drenaje linfático es doloroso, ¿verdad? Pero vas a estar bien, vas a ver qué cuerpo vas y b u e n o tratar de motivarme. Pero no, no, no, no, la verdad es que sí recomiendo, ante todo, que, sea, que, que verifiquen que sea un médico, que no, no sea solo un médico general con una certificación en cirugía estética. Porque muchas veces solo es así. O sea, un médico general con una,、eh, como con una certificación en cirugía estética, que no, no están aptos para hacer cirugías plásticas. Un sí, médico. Bueno, ahí la, la doctora es quien, no. quien nos puede explicar, ¿verdad? Tienen, tienen que buscarlo en lo que es la. que tiene que tener la subespecialidad en cirugía plástica, ¿no? Que tiene que estar certificado、sí. del consejo. Y entonces tú te metes a la página donde está el directo de la Sociedad Mexicana de Cirugía Plástica y ahí encuentras a todos los médicos certificados. Y de todas maneras, cuando tú vas y con cualquier médico, no hasta con un médico estético, porque actualmente ya hay mucho tratamiento, es que lo busques, ¿no? La cirugía plástica es una subespecialidad. La medicina estética, como tal, no hay especialidad, son maestrías o son diplomados. ¿No? Y como bien dices, no no realizan cirugías. n o Son médicos que quieren abusar de. Entonces, sí tienen que ir a buscar al Consejo de Cirugía Plástica, a los médicos, para checar ahí que tiene la certificación, justamente. Sí, y eso y yo creo que con cualquier especialista, n o un、pues、ginecólogo. eso te va a decir cualquiera, tienes que checar que realmente tenga las credenciales, porque así como somos para para buscar. Eh, por ejemplo, hay gente que revisa los. los, los estos, ¿Cómo estos, s se llaman? Los que tienen las escuelas para operar. Ah, sí,、eh, que tienen que tener el cofe Pris, que te checa, ¿no?、Eh, cualquier consultorio, cualquier clínica, ahí te la checa. ¿no? Exacto. Por ejemplo, si somos de los que. Porque yo conozco gente que antes de meter a sus hijos a una escuela, revisa que efectivamente la, la clave de la escuela sea. Sea a v a l Sea avalada por la C. e Pues así, o sea. Con más razón con un médico, el que sea, porque le estás poniendo tu vida en sus manos, ¿no? Sí, exactamente. Sí. ¿no? Y aparte, porque hay mucho médico que ni es y que ves cada vez e e d a que no son ni doctores, m a n u e Es verdad. Y... Hay unos que no son ni doctores, ya no digamos que tengan la certificación, especialidad o lo que tú quieras, que ni siquiera estudiaron la carrera de medicina. o s Es a e lo、sí. que yo les, les comentaba en un principio: que hay médicos, pseudomédicos, que se hacen llamar médicos y que no tienen nada, l sea, mal, no t i e n i n a i d e a Así es. Chicas,、ah, ah, a mí e g u s a r mí me gustaría. Ay,、ah, ok. n o s o t m o s q u i r a un corte porque ya luego, t í Marilu me regaña, ¿eh? O sea, si ustedes no lo creen, Marilu me regaña cuando no mando a corte a tiempo. Entonces, vámonos a un corte. No se vayan, por favor, porque todavía nos falta la historia de Jessica. O sea, no va para largo. Aquí yo nos vamos a juntar con, con, con voz en sintonía. El Paso que vamos. Este, vámonos a un corte. Recuerden que pueden comentar en nuestras redes sociales: e s t r e o b u s m x en Facebook, en Instagram. Ahí está nuestro grupito de WhatsApp. Entren, comenten, y si quieren hacerlo de manera privada, pues ya saben. Está el número en cabina, que es el 229210-4766. O simplemente en la parte de abajo de la derecha de la página le dan clic donde dice envíanos un mensaje. Y ahí nos llega mensaje privado y totalmente anónimo. Pueden compartir sus experiencias o preguntar lo que quieran. Vámonos r a p i d í s i m o a un corte y regresamos. No se vayan. Estás escuchando Latidos de la u n i a Una charla entre amigas con Betty Sam, Marilu Etihua y Eli Herrera. Coméntanos en nuestras redes sociales. Esterovoces MX en Facebook o Instagram. O en nuestro WhatsApp en cabina. 2292-1047-66. 2292-1047-66. Latidos en la agonía. Dale voz a tu marca Esterovoces e MX.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 Dale、a tu、voz. marca a tu en e s t e l o v o c e s MX. e s t e l o v o c e s MX presenta Voz en Sintonía con Betty Sam. Come fly with me, let's fly, let's fly away. De lunes a viernes, Voz、I'm、en Sintonía. Betty Sam. Betty Sam charla contigo de música. Familia, salud, negocios, viajes y un poco de todo lo que vivimos en nuestro camino por la vida. Disfrutas de charla y eso sí, solo buena música. We a e t sintonía, lunes a viernes, con Betty Sam. Solo por e s t e r o v o c e s MX. e s t e r o v o c e s MX. e s t e r o v o c e s MX presenta Nutriando con Marilú. Nutriando con Marilú. Un programa sobre temas de responsabilidad alimentaria con un análisis psicológico y socioemocional. Conducido por Marilú Equihua. Nutróloga i con especialidad en nutrigenética y nutrición ortomolecular. No te lo pierdas. Todos los martes a las 7 de la mañana. Solo aquí en Esterofosis l s Ya estamos de vuelta en la t i d o s e n a r m o n í a ¡Vamos! Sigue disfrutando esta interesante charla entre amigas. Bien, amigos, pues ya estamos aquí de regreso. Y bueno,、eh, la verdad es que, bueno, parece que Luna, pues aunque sí es un proceso complicado, es un proceso doloroso. Es un proceso, yo creo que también con sus altas y sus bajas emocionales y físicas, ¿no? La parte de, digo, y creo que Eli no me dejará mentir, cualquier cirugía de nueve horas, te hagan lo que te hagan, es impactante para tu cuerpo, ¿no? Simple y sencillamente las que tuvimos cesáreas, ¿no? Y si tuvimos muchísimo dolor o malestar,、uh -huh. con esa. ¿No? Sí, no es de、sí. nueve horas, ¿no? O sea, n ni... o、no, son dos horitas, pero la molestia, el, el levantarte, ¿no? Que te levantas y sientes que se te sale todo, ¿no? Que se te abre la herida y se te va a salir todo. Ay, y así、sí. te tienes que levantar a, a darle de comer al bebé, a cambiarle el pañal. O sea, si tienes más hijos, tienes que ver a los demás hijos. Entonces, no me imagino una, una cirugía de este tipo teniendo hijos, ¿no? Sí, <risa> bastante complicado. Sí. Pero bueno, me gustaría que Jessica nos platicara su, su, este, su、pues、experiencia. experiencia, ¿no? ¿Qué fue lo que, lo que a qué cirugía se sometió? A ver,、eh, pero antes que nada, Luna, me gustaría hacerte una pregunta bien importante. ¿Por qué lo hiciste? Creo que por ahí ya tiene un poquito. Ah, ya, ya, creo que ya regresó. Sí, realmente、mmm, yo quise realizarlo por mejorar una situación emocional de autoestima.、Eh, me vi muy vulnerable con una situación de infidelidad y quise,、eh, pensé que esa era la solución. Sin embargo, en base a mi experiencia y、eh, para otras mujeres que me están escuchando, no es la solución, ese no es el camino. No el, es la razón correcta para hacerlo, ¿no? El Que se realicen una cirugía estética no les va a dar como la parte de compensación que realmente necesitan atenderse con un profesional de la salud mental. Así te puedes realizar 5, 10, 15 cirugías, pero si no te atiendes emocionalmente, el daño. O, o la situación, ¿verdad? Como es,、um, no sé, autoestima,、uh -huh. este, amor propio, etcétera.、Eh, nunca vas a estar conforme con tu cuerpo. O sea, nunca. Es、lo、que yo creo que. Es lo q u yo veo es la aceptación, ¿verdad? Sí, yo creo que el ser humo, las mujeres tenemos que entender, y los hombres también, que el que nos sean infieles no tiene nada que ver con cómo nos vemos. Porque el problema no es de nosotros. El problema es de la persona que nos es infiel, que es incapaz. De mantener un compromiso. Es correcto. ¿Y cuántas y veces... mujeres? Un día, hace poco vi un meme que me dio mucha risa. Este que decía: si a Shakira le pusieron los cuernos, imagínate a ti, ¿no? Te voy a decir. Voy a decir, Betty: si una es un Rolex y nos cambian por un Casio, ¿no? O sea, digo, o e x a c todo? ¿Cómo es todo? ¿No? Y te, y te, te, te cambiaron y, por un casio. Entonces, más,、sí. o sea, puedes ser una mujer guapísima y de todas maneras te son i n f i e l O sea, eso no tiene nada que ver con tu apariencia. Pero sí, o sea, en el momento piensas que es la solución o que, o que eso es lo que、te、tú impacta, tienes que arreglar. i m t a mucho. Y que, claro que impacta, por supuesto que impacta. Y puedes ser una modelo y, y, y de todas maneras te vas a sentir fea, gorda y, y demás. Porque tu pareja te fue infiel. O sea, el que tu pareja te sea infiel te impacta en todos los aspectos. Pero bueno,、eh, vamos con Jessica. Jessica,、eh, me gustaría que nos platicara. Así que, como decía, como diría Silvia Pinal, cuéntanos tu historia. Hola, chicas. Bueno, pues mi historia no fue tan buena como la de Luna. Este, yo hice muy m a las cosas. Este, en mi caso, me dejé llevar por todo lo que veía en las redes y fui a caer en manos precisamente de un charlatán. Me operé hace un año, el 27 de diciembre, cumplí un año que me operé. A mí me fue muy mal.、Mmm, desde un principio, no, no sé qué me pasó. Créanme, hasta la fecha no logro entender qué, qué estaba pensando. Porque contacté a esta persona por Facebook. Nunca chequeé si era un médico, nada, nada. Lo contacto y lo voy a ver a la, al spa, donde después、pues, están, bueno, al spa donde ahí daban los masajes y todo. Pues ya llego, este, hablamos, me, me valora, pero no era ni un consultorio, era una camilla, me valora. Y me dice, no, pues aquí te hace falta este, tus boobies, esto. Y la verdad, chicas, que yo vi todos sus trabajos este, que subía y pues las, las dejaba a las chicas súper bien. Entonces, p、pues, u estuve e s un año ahorrando y yo, bien emocionada, llega, todo se hizo, fíjense, todo se hizo por medio de WhatsApp, ya después, cuando, después de la valoración que él me da, el costo de lo que me va a cobrar. Ya después todo lo estuvimos este, este, hablando por medio de, de WhatsApp. Entonces, doctor, yo todavía le llamaba doctor. Este doctor, este, para tal fecha quiero que me opere. Yo organicé todo. Me organicé con mis fechas, con mis tiempos. Y bueno, ya, antes de la, de la, ya muy pocos días antes de la cirugía, pues no me habla él. Hasta que me, yo le e s c r i b o oiga, doctor, sí me va a operar. Sí, sin, sin problema. Te veo, este, te veo en la clínica. Le dije, pero es que ni siquiera me ha mandado el, el, el lugar de dónde me va a operar. El lugar era muy cerca de donde yo vivo. Fui, ese día me acompañó mi hija. Y el lugar era horrible. Era, era, es una clínica que. Ya es muy vieja, yo creo que este, fue, hubo muy mala administración y, pues, fea, fea. sí, Desde que yo entré, ese lugar me dio miedo. Yo no sé por qué no, por qué no seguí mi, mi, mi instinto de, de salirme de ahí. Y ya me, él me lleva a un, al cuarto donde. Voy a estar de recuperación y me empieza con un marcador este, a rayar el cuerpo. Se sale y le digo a mi hija: Me quiero ir de aquí. Pero yo le había dado un anticipo de 30 mil pesos. Y eso fue lo que me, por no querer perder ese dinero, eso fue lo que he terminado pagar, pagando más. El quirófano era literal un rastro, era helado. h a y nada, este, no, feo, no, no sé qué, me, no logro comprender hasta el día de hoy qué es lo que me pasó. Pero bueno, termina la, este, fue una cirugía, la mía duró como seis horas. Yo me hice lo que fue el cambio de implantes, yo ya tenía anteriormente unos implantes, hice el cambio de implantes, la lipo y la transferencia a, a glúteo. Bueno, este, ya cuando estoy en recuperación está mi hermano. Efectivamente, como dice Luna, en, en, me entró un frío espantoso que no paraba de, de temblar, que yo creí que, que los dientes se me iban a romper. Ya este, después de. Ya que me dio. Empiezo a, a tener este más conocimiento, pues me empiezan a decir que me puse muy mal. Bueno, mi hija me empieza a decir, mamá, o sea, después de la. De la anestesia hasta balbuceabas, te vi mal. El doctor, entre comillas, el doctor se fue. O sea, ya nada más, el que te vino a ver fue este, el anestesiólogo. El doctor nada más vino por lo que le faltaba del dinero y todo. Para no hacerles e l cuento más largo, este, a él ya no lo vi. Me cita a los dos días, ajá, los dos días de la, de la cirugía, me cita en el famoso spa. Para que me empiecen a hacer los masajes.、Mm, salí yo sin faja, o sea, no salí fajada yo de la cirugía, porque yo sentía que todo se me iba a desbordar el estómago, no sé, los, los senos. Y ya llegando a hacerme el, el primer masaje, que fue, no sé, la cosa más dolorosa que he sentido en mi vida. Se me bajó la presión, no, feo, feo, una cosa fea. Entre e l Y su esposa me, me metieron la faja, así como, ay, no sé, horrible, horrible, fue algo espantoso. Pasaron, la fecha no se me va a olvidar, ya era n mes y medio y yo me seguía sintiendo mal, mal, mal, mal. Los masajes no me ayudaban en nada y yo no veía avances, al contrario, me veía, me sentía igual o peor que después de la cirugía. El 14 de febrero de ese, del año pasado se me ocurre meterme a, a unas páginas de cirugías plásticas que hay en Facebook y ahí me voy. Te, ahí veo una publicación donde ponen si alguien ha tenido experiencias con esta persona. A mí me gustaría dar el nombre, pero ahorita estamos este, en, en, en,、pues、en un juicio, estoy en trámite legal porque lo demandé. Y pues resulta que me voy dando cuenta que no era doctor, algo que ya, yo ya venía presintiendo. No era doctor, él estaba trabajando con la cédula de su papá, que ya murió hace como tres años. Al final de cuentas, era un charlatán. Mi experiencia fue muy mala. Este, al día de hoy, tengo secuelas de esa cirugía, porque pues no me hizo prácticamente nada. Mi silueta. Vestida, yo me gusto mucho, pero ya el marcaje que me hizo horrible, llena de fibrosis, los implantes me los dejó chuecos, o sea, me fue muy, muy mal. La verdad, este, yo en lo personal, mi consejo que les daría a las chicas que están este, pensando en operarse, que efectivamente lo hagan con un profesional, que aún así con un profesional se corre el riesgo, pero pues que no cometan el error que yo. Que yo tuve, pues de caer con un charlatán. Esa es mi experiencia. <coughs> Jessica, ¿y por qué lo hiciste? O sea, ¿cuál, ¿qué te llevó a tomar la decisión de hacerlo? Sí, ¿qué me tomó? Yo ya me tocaba cambiarme mis implantes. e s a era u n a de, de los motivos de mi cirugía. Yo ya había visto quién me los iba a cambiar. Era un, o sea, yo ya, ya tenía el cirujano que me iba a cambiar mis implantes. Pero la verdad, yo. Pues no no me dejé de hacer ejercicio, me descuidé y quería mejorar mi apariencia. Esa, ese es uno de los motivos por los que yo quise operarme. Y pues metiéndome a, a páginas a páginas me aparece este tipo y sinceramente pues hacía maravillas. Al, este, después me enteré pues que las fotos se las robaba y, y no era la única, somos varias y si algo me consuela. De las chicas que yo conozco, creo que soy la que menos lastimada estoy este, físicamente, porque la verdad, emocionalmente, pues les puedo decir que al día de hoy no me puedo recuperar. El verme, el verme, mi cuerpo es algo que a mí todavía me duele mucho. Y ando, ahora ando trabajando en eso, ando en terapia y ha sido muy difícil. Todo este proceso. Jessica,、eh, híjole, no me quiero ni imaginar, o sea, no me puedo ni imaginar cómo te sientes, porque, digo, et, et, ocurre mucho que unos nos vemos en el espejo y no nos gusta nuestro cuerpo, ¿no? Digo, creo que a la mayoría de la gente le pasa, ¿no? Tu cuerpo natural, ¿no? No me imagino cómo puedes sentir que después de haberte sometido a una experiencia que puede ser, aunque te vaya bien, como por ejemplo Luna, pero tan dolorosa, porque es una, una, un proceso doloroso, no puedas disfrutar de tu cuerpo, ¿no? Debe de ser algo emocionalmente muy difícil. Honestamente, bueno, pues. Yo solamente te puedo decir que siento mucho que hayas tenido que pasar por todo eso, pero definitivamente este, yo te agradezco muchísimo que nos estés compartiendo esto, porque también creo que una de las principales razones por las que hacemos Latidos en Armonía es para que nuestras experiencias o las experiencias de alguien más ayuden a. a A la gente que nos está escuchando, a lo mejor, a decidirse o a no decidirse por tomar ciertas, ciertos caminos, ¿no? Dicen que nada e s c a r m i e n t e en cabeza ajena, pero creo que sí, creo que sí aprendemos bastante de las experiencias de los demás. Entonces,、eh, de verdad, Jessica, yo me imagino que estás en una demanda individual o estás en una demanda colectiva. Este, muy, muy extraño, muy curioso. Las, las demás chicas que conocí, este, pues la verdad, este, a ellas les, no, no, no, les dejó unas cicatrices horrendas, agarraron bacterias, la piel se les carcomió y no quisieron ellas este, denunciar. La verdad, yo estuve tratando de convencerlas para que fuéramos más y pues terminó siendo mi demanda este, individual. Desgraciadamente, con el tema de la pandemia, Y bueno, este el sistema que tenemos para de, de, denunciar y todo eso ha sido el proceso un poco largo, pero quiero tener fe, tengo fe en que sí, en que sí, este tipo tiene que ir a la cárcel, él y su esposa. La verdad es que te, te, te felicito, Jessica, porque no cualquiera, como estas chicas que nos animan, no cualquiera se anima, ¿eh? A, uh -huh. a llevar todo el proceso de una demanda, porque además sabemos que en México el sistema judicial es bastante corrupto y entonces con dinero v a l e el perro y, y puede que o sea, siempre estás con la conciencia de que igual y no pasa nada, ¿no?、Uh -huh. Pero quedarte callada no es la solución. Exacto. Y además, sobre todo, mira, a lo mejor, o sea, a ti ya te pasó, tú ya tuviste la mala experiencia.、Eh, A veces la gente que dice, pues es que lo demando y no, o sea, m i r a eso no me va a solucionar nada. A lo mejor no, pero sí puedes evitar que le pase a alguien más. Exacto. ¿No? Sí y... puedes evitar que alguien más tenga que pasar por lo que tú tuviste que pasar. Pues yo he tenido ganas de, de quemar a este tipo, pero ahorita, pues por lo mismo del proceso legal que estoy, pues me detiene a, a decir y a hacer muchas cosas. Sí, este... pero por favor, cuando termine la demanda, sí quema. Sí, por supuesto que sí, por supuesto sí, que sí lo voy a hacer. Sí, quémalo, porque la verdad es que. La volvemos a invitar, Betty, p a La volvemos a invitar y ya que nos v e n y que nos diga el, el nombre.、Hombre. Porque la verdad es que sí, da muchísimo coraje cómo la gente puede jugar con la vida de las personas con tal impunidad y con tal Este, desfachatez y, y hacer algo que. O sea, una cosa es que yo te defraude. Digo, nunca está bien defraudar a nadie ni, ni aprovecharse de nadie, nunca. Pero una cosa es que yo haga un negocio contigo y el negocio sea choco, y otra cosa es que yo te haga una cirugía que te puede matar. Exacto. ¿No? O sea, una cosa es quitarte tu dinero y otra es quitarte tu vida. Sí, porque yo confié, le confié hasta mi vida. Sí. O sea, es algo. Y otro tema que, que tocábamos que era la reacción de la sociedad. Sí. Esa, esa parte también es muy. llega a afectar mucho porque, pues, por u e s p ejemplo, en un principio yo, yo me empecé a sentir que yo tenía la culpa de todo esto que había pasado, que era mi culpa. Sí, tal vez tuve hasta cierto punto algo de culpa al no in investigar bien a quién le estaba confiando mi vida. Pero, pues, por otro lado, yo tenía. Pues estaba contenta, tenía la ilusión de operarme, estaba emocionada, la verdad. Y bueno, pues este, viene esta parte de, de la gente: ¿Qué te hiciste? Yo te veo igual. O, ay, la gente es pues bien feita, bien envidiosa. Entonces, este, yo te veo igual y valió la pena, y ay, o sea. Te, te llega, bueno, en el, en, el, la situación, en el momento que estoy ahorita, yo tan vulnerable, todo me, me, me irrita n ahorita. Entonces, este, pues sí, los comentarios de la, de la gente ha sido otra parte la que no me ha dejado, yo creo que también, este, pues sanar, sanar emocionalmente. Porque lo que sí agradezco es de que estoy viva, que, que, tengo, que puedo todavía estar con mi hijo, con mi mamá. Porque después de eso tuve que ir. Este, ya cuando yo no me sentí bien, me fui con un doctor particular y me dijo: La situación está así, estás muy mal. Si tienes dinero para pagar un particular, conmigo o busca otro doctor para que te empieces a tratar. Me manda a un hospital de salubridad en donde me ven cirujanos plásticos, ellos me dieron el. Todo el reporte que es el que ahorita se metió a la demanda de todas las lesiones que yo traía. Afortunadamente no, no afectó ningún órgano, pero me, me, me quitó tanta grasa que me dejó la piel como acartonada. O sea, una cosa fea. Este, y pues a esperar a ver, a, a sanar, porque hasta la fecha todavía tengo secuelas de, de eso. Claro.、Ajá. No, no, y sabes que no es tu culpa, Jessica, no es tu culpa. O sea, a lo mejor tú cometiste el error de confiar, ¿sí? De no revisar, pero tú nunca vas a tener la culpa de que este tipo sea un charlatán y de que, de que、eh, haga cosas que no debería de hacer porque no está ni calificado ni, ni, ni entrenado para hacerlas. Entonces,、eh, tú siempre vas a ser la víctima, eso sí. Creo、que ahora te tiene que quedar bien claro, no es tu culpa, nunca va a ser tu culpa. Y en cuanto a la gente, yo es que Dios mío, la gente debería de aprender a dejar de meterse en lo que no le importa. Yo lo digo en este programa y lo digo en todos los programas y siempre lo voy a decir: la gente tiene que empezar a dejar de meterse en lo que no le importa. ¿No?、Exacto. La gente, o sea, nosotros tomamos decisiones por la razón que se nos pegue la gana de tomar las decisiones y nadie. Nadie tiene la. La, este. El derecho. el derecho de juzgarnos. Y si nos equivocamos, pues nos equivocamos y ya nosotros estamos pagando nuestras consecuencias. Y si todavía de eso tienes que estar cargando con el señalamiento de la sociedad, creo que en ese, en ese aspecto nuestra sociedad es bastante fea. Sí. Es bastante fea, bastante cruel, bastante. Este, Eh, ¿Cómo se le podría llamar?、Eh... Discriminatoria, Betty. Sí, o sea, falta、sí. mucha de, de empatía también. Mucha, o sea, la empatía no existe. O sea, la empatía es algo de lo que todo mundo habla, pero nadie practica. Esa es la verdad. O sea,、eh, o la gente te dice de dientes para afuera, ay, lo siento mucho y la verdad es que les vale, ¿no? Y este, ay, pobrecita y la verdad es que por dentro están, pues eso te pasa por babosa, ¿no? No, o sea. La、sí. gente así es, la gente、sí. así es, y, y realmente nadie sabe qué hay detrás, ni las razones que tú tuviste para hacerlo, ni lo que te orilló a confiar, ni nada, o sea, no sabemos, nadie puede saber lo que está en la mente de otra persona, porque no estamos ahí, no somos. Yo siempre he dicho nadie sabe el fondo de, de la olla más que la cuchara, nadie puede saber sí, en el fondo de tu corazón, nadie. Y nadie a mí me sirvió. Sí, bueno, este, como para、eh, comentarlo, me, me funcionó a mí el no informar a nadie, absolutamente a nadie. O sea, la única persona que sabía era mi esposo, porque fue el que me acompañó, y mi madre, este, pero absolutamente nadie, o sea, ni mis mejores amigas, absolutamente a nadie. Nadie supo de mi cirugía y hasta el momento son muy pocas las personas. Que, que lo saben, o sea, obviamente sí me ven, y siempre he tenido el cuerpo como. Eh, aunque era llenita, o sea, tenía muchos, muchos kilos de más, pero siempre tuve una figura como de reloj de arena, o sea, engordaba como que los senos y los glúteos. Entonces, sí, sí se notó, porque obviamente nunca, nunca, nunca en mi vida había podido usar un escote en el abdomen, y es de lo que más he disfrutado, ¿no? Porque, pues ahora disfruto bastante que, que está, me veo y digo, wow, o sea, me encanta ver mi abdomen, pero. Na, o, sea, hay, nadie, o sea, nadie O sea, nadie me preguntan de que, qué te hiciste. O así, y yo, no, nada, o sea, simplemente el ejercicio, ¿no? <ríe> el gimnasio. Y como saben que me encanta hacer ejercicio, que siempre s o y de gimnasio. Este, Yo creo que es lo que me ha funcionado para, para evitar como críticas, porque a nadie le vas a dar gusto. O sea, va a haber quien yo le p u e d o decir, oye, sí, me hice una cirugía y me van a decir, oye, pero quedaste igual. O sea, y solo por su percepción egoísta, a lo mejor, o envidiosa, no sé, ¿no? Y prefería s í o sea, simplemente era algo para mí y ya. Es que uno、Eso、va aprendiendo,、funciona. uno va aprendiendo justamente a guardarse las cosas, a no compartir más que con esas personas especiales que tenemos lo que va pasando en nuestras vidas y lo que vamos haciendo, justamente por la falta de empatía que hay.、Uh -huh. Y aparte, o sea, es que. Sí, la verdad. Sí, yo, perdón, qué triste, es. Escuchar、eh, la, las palabras hirientes, porque al final las palabras yo creo que hieren muchísimo, se clavan dentro de nuestro ser、uh -huh. y eso impacta, al final de cuentas, impacta en nuestra forma de ver la vida, en cómo nos sentimos, en cómo, i n c l u s i v e、eh, en cómo crecemos profesionalmente, impacta lo que se ve afuera y, y muchas veces hasta dentro de nuestra propia familia. Existen ese tipo de, de ay, críticas que s duelen más. Ahí es donde es peor. En la familia es donde es peor. La familia puede ser muy cruel. Pero es que saben、qué? que no es nada más la falta de empatía. Si fuera nada más falta de empatía, pues bueno, o sea, a la gente no le importa lo que te pasó y bueno, pero no. Aparte de que son poco empáticos, son intolerantes y son hirientes. Sí, porque tú puedes ser poco empático y simplemente pasar de largo y, y no te importa y te sigues y ya. Pero con eso, sí、si、haces daño porque, bueno, no eres empático, pero no metes. O sea, hay gente que viene y te mete el dedo en la llaga, ¿me explicó? Disfruta metiendo el dedo en la llaga, disfruta. sabes que no le das gusto a nadie de ti. Y、no. yo creo que la gente le, le gusta hablar de, la misma, de otras personas porque. También dentro de, de esas personas, pues existe todo ese infierno, ¿no? Entonces no puedes dar lo que no tienes y das lo que tienes. Entonces todo lo que sale de tu boca es lo que hay dentro de ti. Y qué triste ver que nuestra sociedad、eh, pues no tenga tanta sociedad por dentro. Ese es, yo creo que ese es con, con, ese, con esa、eh, frase me quedo. Y lo he comentado, yo creo que en todas las、eh, veces que me han invitado a platicar, o a d a r alguna conferencia o en mis programas, en los programas que, que, que intervengo, creo que es una parte importante de que la sociedad debe de entender, como bien lo dijiste, Betty, a no meterse en la vida de los demás, a quedarse calladitos, porque todos traemos cola que nos pisen. Y creo que todos traemos cosas de las que no queremos que se sepa y que no nos gusta que nos juzguen, ¿no? No, y aunque, mira. Tú tienes que tener la libertad de poder compartir o no lo que estás haciendo con tu vida. Si a, ti te, si a ti te resulta importante o te resulta bien o te gusta compartir con la gente, lo deberías de poder hacer con la tranquilidad de saber que no te van a juzgar. Lamentablemente no es así. Lamentablemente nunca puedes compartir algo teniendo la completa libertad de que nadie te va a juzgar, porque siempre va a haber alguien que va a venir y va a meter el dedo en l a l l a d o va a ser un comentario、eh, discriminatorio o, o este ofensivo o, o simplemente totalmente fuera de lugar. Eso, con mala vibra, simplemente. Sí, con, mala, con mala vibra. O sea, pero, es que, bueno, ¿pero ¿qué te importa? Es igualita, ¿no? O sea, ¿qué te、sí. importa? Sí, pero aparte, yo creo que he aprendido que la gente es como es y tenemos que convivir con todos.、Uh -huh. Las relaciones humanas, sociales, no son sencillas, pero hay que aprender a convivir con ellos. O sea, simplemente uno decide qué compartir y qué no. Y si compartes, pues también estás como que,、mmm, lamentablemente, con la espera de que probablemente puedas recibir una crítica positiva o no positiva, ¿verdad? Pero considero que la interpretación sí se la da a uno mismo. A mí me pueden decir que yo soy cola con perro, pero quien le va a dar la interpretación a eso soy yo.、Uh -huh. Sí, sí, soy cola con perro, no soy cola con perro. Por eso yo creo que lo ideal es fortalecerse en sí mismos para que nada de eso que está en el exterior nos afecte. Sí, tienes que trabajar en ti, en tu autoestima <risa> y en y e n tu manejo de tus emociones para que lo que te diga el mundo se te resbale, ¿no? O sea, porque de que va a haber gente que te venga y que te diga mil cosas, la va a haber. Entonces, este, pues fíjense que sin querer, ahora sí que tuvimos las dos caras de la moneda, ¿no? Una persona como Luna que se atendió con un profesional, que fue una persona que te acompañó en todo el proceso, que aunque el proceso es complicado, aunque el proceso es lento y es doloroso y todo, pero tú te sentiste segura y te sentiste bien atendida, ¿no? Y en el caso de Jessica fue todo lo contrario. O sea, sí, realmente. Yo creo que te queda un aprendizaje, ¿no, Jessica? O sea, hazle caso a tu intuición. Sí, la verdad que sí. Fallé. <risa> Falló mi intuición, pero me arrepiento tanto de no haber este. Me arrepiento, pero ahorita ya no puedo hacer nada. No, ya no, digo, no. Y, y, y, y, y no ganas nada con flagelarte. O sea, cometiste un error y estás pagando las consecuencias, y nada más simplemente hay que levantarte y seguir alzar la cabeza y seguir adelante, ¿no? No te queda otra. Claro. Porque tirarte a llorar por lo que hiciste, pues no te va a resolver nada. Simplemente, pues hay que, hay que tomarlo como una experiencia, ¿no? Yo creo que todas estas cosas que nos pasan en la vida, que a todos. A lo mejor no con una cirugía, pero en todo momento, en algún momento hemos tomado una mala decisión que nos ha traído consecuencias bastante complicadas. Pero simplemente lo que hay que hacer es, pues, ahora sí que apechugar y levantarte y seguir adelante. No te queda de otra.、Sí. ¿No? Gracias a Dios, Jessica, estás aquí para contarlo. Claro, la verdad que sí. Después pues,、bueno. de lo que viví y con quien en las manos que estuve, pues sí. Porque hay personas que no llegan a contarlo. Sí, entonces hemos visto casos, a mí no se me olvida el caso de, de esta mujer este, de Alejandra Guzmán, de todo el problema que tuvo con esas, este, ¿qué era lo que se ponía en las pompis? No sé. v i o polímeros. Bueno, esa muchacha, o sea, Alejandra Guzmán tenía un cuerpazo. Siempre fue inclusive, si ustedes ven videos de ella cuando era jovencita, que seguramente todavía no tenía ninguna operación, tenía un muy buen cuerpo. Entonces, a veces、eh, dices, bueno, ¿por qué lo hacemos? No sé. A veces es ya eh, demasiada, eh, ¿cómo les llamo, diré? Como aquella mujer de, de sudamericana, argentina, no sé q u e se pone y se pone y se pone tallas y tallas. Sabrina se llama, ¿no? Sabrina, sí.、Uh -huh. O sea, que dices, ¿hasta cuándo va a parar, no? O sea, ¿hasta que le exploten? No sé. O sea, <ríe> digo, ¿en qué momento va a parar? Hay gente que ya es, es exagerado, ¿no? Pero, pero, o sea, sabemos de tantos casos de personas que realmente sí están al borde de la muerte、si、y otras que se mueren. O sea, Lucha Villa fue por una l i p o ¿no? Creo que sí, se complicó. O sea, ¿no? hay personas que no. Y yo no sé si el médico que la atendió a ella haya sido alguien、eh, capacitado o certificado o no, pero bueno, al final, hasta con el más capacitado te puedes, digo, con cualquiera te puede suceder que hay una complicación y no la cuentes, ¿no? Pero Pero sí, la verdad es que, este, pues son decisiones que tomas, ¿no? Y simplemente hay que aprender a vivir con ellas. Chicas, eh. Se nos ha terminado el tiempo. La verdad es que este programa era como para tres horas.、Uh -huh. pero, este, pero bueno, creo que aquí tuvimos dos casos.、Eh, alguien que le fue bien, tuvo todo el acompañamiento médico y, y, aunque es un proceso largo, lo está sobrellevando bien. Y otra persona que, que no le fue muy bien y que, bueno, está pagando ciertas consecuencias y sigue trabajando en. en En, el, en la sanación de su cuerpo y de sus emociones y de su espíritu, porque ese también se ve muy, muy lastimado. Marilu, hoy has estado muy calladita y me preocupa. Yo creo que Marilu ya no se va a poner bubis. No, Elo, la verdad es que yo escuchando todo eso, este, sí, tengo que pensarlo una y dos veces. s Galas, a <las> a <risa> Pero la verdad, muy contenta, la verdad es que. Hoy aprendí mucho, o sea, yo no tenía mucho de qué hablar el día de hoy, porque, como saben, pues nunca me he hecho una cirugía más la de mis cachetes, pero este, yo muy contenta por recibir a nuestras invitadas. Creo que aprendimos mucho de cada una, ¿no? Y me quedo con lo que me comentó Luna al final, de que, pues obviamente, el cambio del cuerpo no garantiza la salud emocional y la reactivación de la autoestima, ¿no? Eso no. se tiene que trabajar. Antes, durante y después, si es que vas a hacerte una cirugía. Y creo y hasta que. a sin、eh, cirugía, Marilu, tienes que trabajar toda tu estima. Exacto. Y, y creo que, pues, para mí fue una experiencia muy padre, y muy grata. Les agradezco a las dos por darnos su punto de vista y, además, lo valiente que ha sido el hablar de esta, de esta situación, que seguramente,、eh, como es el, el, el tema de Jessie, que pues. Lamentablemente fue algo que, que le sigue doliendo, y, y es muy valiente que a veces la gente se atreva a hablar, a abrir e s a h e r i d a pues para evitar que otras mujeres pasen por lo mismo. La verdad es que sí, no es fácil. Yo, chicas, les agradezco y además las felicito porque se necesitan muchos ovarios para salir al mundo y decir, hice esto y me equivoqué. O Hice esto y me fue bien, pero lo hice. Como dicen, a veces no queremos que la gente lo sepa. Se necesitan muchos para pararse enfrente de la gente y decir、eh, tus experiencias. Yo les agradezco muchísimo a las dos la confianza que tuvieron en Latidos en Armonía y en e s t e r e o v o c e s MX de venir y platicarnos su, su historia. Y siempre saben que, bueno, aquí todo, todos nuestros invitados son tratados con todo el respeto y con toda la, la empatía posible de parte de nosotras y de parte de la radio, porque como mujeres igual tenemos una empatía hacia ustedes y como seres humanos también, ¿no? Eli, no sé si tengas algo que agregar. Y no, igualmente, ¿no? Agradecerles por la confianza de venir. Siempre es importante, por ejemplo, yo que soy médico, el conocer el sentir de cada uno de mis pacientes. Para saber de qué manera ayudarlos, ¿no? Porque muchas veces no necesitan algún tratamiento farmacológico, un tratamiento médico. Lo que necesitan es ser escuchados y con eso es más que suficiente, ¿no? La salud emocional es sumamente importante y sobre todo el saber que nosotros valemos por lo que somos y no por lo que aparentamos, ¿no? Y que debemos de amarnos y respetarnos ante cualquier cosa, y que no debemos de dejar de que nadie nos lastime ni nos haga menos, porque nosotras valemos mucho. Así es, chicas. Luna, muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por compartir nuestra experiencia. Y bueno, ya、eh, a nosotros, a, las, desgraciadamente a ustedes, queridos, les escuchan, no les podemos enseñar la foto de Luna. Pero Luna seguramente nos va a enseñar su foto para ver lo guapísima que, se, que, que quedó. Por ahí creo que. Sí, creo que, es, que sí, es sí Luna está ahí. Ajá, y este, pero... Jessy,、eh, gracias de verdad por venir con nosotros, gracias por c o m p a r t i r n u e s t r a experiencia, gracias por abrir tu corazón con nosotros. Espero de verdad, con todo el corazón, que e s t e h i j o de la pandemia a pague. Por lo que te hizo, que logres hacer justicia, porque ya no es una cuestión de venganza, es una cuestión de justicia. Y cuando lo logres, por favor, vienes、si、y nos dices quién fue el hijo del maíz para quemarlo. Claro que sí, al contrario, muchas gracias por la invitación. Gracias, Marilu. No, al contrario, gracias por aceptar. Sí. Chicas, pues. Muchas、eh, gracias, gracias ay, Luna, por la invitación. Volvió Luna, Luna, gracias, este, de verdad por estar aquí con nosotros, por compartir tu experiencia. Y bueno, chicas, pues esta es su casa, Latidos en Armonía es su casa, y yo espero que, que, que todo siga muy bien para ustedes de hoy en adelante. Marilu, gracias, corazón precioso, mi querido Latido, mi hija adoptiva, como le digo yo. Ay, no, muchas gracias, madre adoptiva. <risa> muchas gracias a todos. La v Este r d d a e programa me ha encantado, me quitó muchas dudas, me enseñó a valorar toda la fortaleza que tenemos como mujeres y, sobre todo, a ser más empáticas con aquellas personas que no sabemos q u e traigan dentro de su corazón y de su alma. Así que agradecida por todo lo que aprendí el día de hoy. Eli, muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes por siempre. Apoyarnos a nosotros, las mujeres. Claro que sí, Radio e n nuestro querido auditorio, muchísimas gracias por compartir este programa con nosotros. Espero que haya sido de, de ayuda y aprendizaje para alguno de ustedes y、si、alguna de ustedes, o alguno de ustedes, porque los hombres también se hacen cirugías,、eh, estaba pensando en hacerlo. Bueno, pues espero que haya podido recabar cierta información importante sobre las cirugías. Y tomen la mejor decisión. Yo les recuerdo nuestro número en cabina, 2292-1047-66, para que nos dejen cualquier comentario, que nos sigan en nuestras redes sociales, e s t e r e o v o c e s m x en Facebook y en Instagram, y que nos acompañen todos los lunes y miércoles a las ocho y media de la mañana en este programa, en donde la intención de nosotras es hablar de las cosas de la vida. Para que pues, aprendamos y、eh, pues, podamos u e s p compartir nuestras experiencias. n o Gracias g r a c i a a s todas, chicas. Gracias a todas por estar aquí el día de hoy. Esto fue un programa maravilloso. Yo me pongo de pie y aplaudo a estas dos valientes mujeres que decidieron venir y contarnos su historia. Y bueno, pues, aquí estamos siempre para recibirlas. Gracias a todos. Que tengan un excelente día y hasta la próxima. Chao, chao. Ready? Esto fue Latidos en Armonía. u、like、Conducido por Betty Sam, Marilu e q u i w a y Eli Herrera, te esperamos en nuestra próxima emisión, lunes y miércoles a las 8:30 de la mañana, para que disfrutes de una charla entre amigas en un programa pleno de feminidad. Solo aquí en Esterovoces MX. Hasta la próxima. Transmitiendo desde Veracruz, Puerto, México. Desde Veracruz, Puerto, México. SVMX. e s t e r e o v o c e s MX. Con 1.21 gigawatts de potencia digital. Las 24 horas del día. Los 365 días del año. Estero p o c e s MX. Con la mejor música. Con la mejor música. De todas las décadas. Fly me to the moon. De todas las décadas. Programas especiales. Y más. Mucho más. e s t r o v o c e s MX generando emociones. Emisora integrante de la Asociación de Estaciones de Radio Online más grande del planeta. e s t r o v o c e s MX generando emociones.